Cuentos de hadas españoles La rana y el buey Había una vez un grupo de ranas que vivían en un precioso estanque Todas estaban felices viviendo juntas Jugaban y se ayudaban unas a otras Sin embargo, no todas eran iguales Una era la rana más delgada Y podía saltar a las piedras más altas Otra era la más rápida Podía coger moscas antes que nadie pudiera verlas Y también estaba Max, la más grande de todas Max comía cada día más de una docena de moscas e insectos Las otras ranas le tenían miedo por su tamaño Pero a Max le encantaba tanta atención Se sentía orgulloso de su tamaño Y solía burlarse de las ranas más pequeñas <risa> ¿Puedes saltar hasta la piedra más alta? Entonces puedes correr muy rápido para escapar de los animales más grandes que pueden atraparte ¡Me alegro! Yo no necesito esa habilidad ¡Nadie es tan grande como yo! ¿En serio crees que nadie es tan grande como Max? ¡Cómo lo sabemos! ¡Nunca hemos visto a nadie más grande! Como el estanque estaba en las profundidades del bosque No lo visitaban muchos animales para beber Y todos pensaban que Max era el más grande del planeta Max era feliz pensando también eso ¡Qué afortunado soy siendo el más grande! Max tenía cuatro hijos pequeños Siempre jugaban cerca del estanque con las otras ranas ¡Eh! ¡Vamos a jugar tras ese árbol! ¡Ahí hay piedras muy grandes! Oh, ¡O mejor no! ¡Mi madre me dice que juegue en esta parte del estanque! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Mi padre es la criatura más grande de todas! ¡No te preocupes! ¡Lo llamaremos si tenemos problemas! ¡Oh! ¡No sé! ¡Mi madre se enfadará conmigo! ¡No te preocupes! ¡Si te dice algo, le diremos a mi padre que hable con ella! ¡Así no te regañará! Oh... vale, vamos Sin perder tiempo, todos los pequeños saltaron al otro lado del estanque, tras el gran árbol Se sorprendieron al ver otro estanque pequeño bajo el gran árbol Oh, mirad eso, ahí hay otro estanque Pensé que solo había un estanque en este planeta Oh... no debemos pensar eso Hay mucho más que nuestros ojos no pueden ver Este es un planeta enorme. ¡No vais a parar de hablar! ¡A jugar! Saltaron a la piedra más alta y uno tras otro se arrojaron al estanque con un chapoteo estrepitoso. De repente, el suelo empezó a temblar. ¡Ah, ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¿Por qué tiembla el suelo? Una criatura muy extraña caminando hacia el estanque Era tan alta como la piedra más alta Su barriga se balanceaba a cada paso que daba Y hacía un ruido ensordecido. Los niños saltaron rápidamente a las piedras para volver a casa Pero con las prisas, la pequeña rana roja resbaló y cayó al estanque Oh ¡No! ¡Esperad! ¡Sal de ahí! ¡Te comerás! ¿Qué es todo este alboroto? ¿Quiénes sois? Nunca os había visto antes. ¡Ay! Por favor, criatura grande, por favor, no me comas. ¿Qué? ¿Comerte? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué demonios querría comerte? He venido aquí a beber agua. ¡Ah! ¿Entonces no nos atacarás? ¡Oh, no! ¡No como ranas! ¿Entonces qué comes? ¿Cómo eres tan grande? Mi padre come muchos insectos al día y no es ni la mitad de grande de lo que eres tú. ¿Tu padre? ¿Hablas de una rana? ¡Ja, ja, ja! Nunca podrá ser tan grande como yo Yo nací con este tamaño Cada animal tiene su tamaño ¿Entonces hay animales que son más grandes que tú? Por supuesto Los niños se sorprendieron al oír historias de otros animales Que eran más grandes que el mismísimo buey Se sentaron allí horas escuchando historias de otros animales Pronto, cayó la noche y tuvieron que despedirse de su nuevo amigo ¡Vamos rápido a casa! ¡Tenemos muchas cosas que contarle a papá! ¡Sí, vamos! Todos los niños fueron a ver a Max y le contaron la historia La historia era tan interesante que todas las ranas se reunieron para oírla ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, mis pequeños inocentes, acabáis de decir que ese tal señor buey es más grande que yo. No solo eso, papá. Dijo que hay animales más grandes que él y que van a ese estanque a beber agua. Sí, sí. Y también dijo que nunca podrás ser tan grande como él. Eso es una tontería. ¿Cómo puede ser alguien tan grande como yo? ¡Os ha engañado! ¡Debe de haberse inflado para demostrar sus mentiras! ¡Es un mentiroso! Puede ser verdad, Max. Yo siempre hablo con los pájaros que vienen a beber agua aquí. Me han contado historias de otros animales. Sería un gran error pensar que somos los más grandes. <risa> ¡Será tu gran error, no el mío! ¡Soy la criatura más grande de este planeta! ¡Eso es un hecho! ¿Por qué no esperamos hasta mañana para comprobarlo? Los niños dicen que estos enormes animales van allí a beber agua ¡Iremos allí por la mañana a averiguar la verdad! Todos estuvieron de acuerdo, pero Max estaba furioso Tenía que demostrarles que él era el más grande de todos Si no, pensó, nadie le volvería a respetar ¡No! ¡Resolveremos esto ahora mismo! Nadie se burla de mis hijos Ese señor buey cree que puede escapar con sus mentiras ¿Cómo se atreve a decir que nunca podré ser tan grande como él? Eh? Max estiró la espalda y se puso recto Luego infló el estómago Y se hizo más grande ¡Decidme! ¿Eras tan grande como yo ahora? ¡No! ¡Más grande, papá! Max infló su estómago un poco más ¡Eras ¿Era tan grande como yo ahora! ¡No! ¡Más grande! Max, no hagas caso Cada animal tiene una habilidad diferente Seguro que con ese tamaño tan grande El señor Wayne no puede saltar como nosotros ¡Sí, Max! ¡No sigas! te nos daño! Pero Max no estaba dispuesto a rendirse No oía el consejo de sus amigos Solo oía, tan grande como un buey Y era en lo que quería convertirse Ignorando a todos, infló su estómago un poco más ¡Guau! ¡Era tan grande como yo ahora! ¡No, papá, más grande! Max arqueó la espalda y se infló un poco más ¿Eh? ¡Era tan grande como yo! ¡Ahora más grande! La cara de Max se puso azul y se dobló un poco más Los ojos le salían de las órbitas ¡Era tan grande como yo! ¡Ahora! ¡Max, basta! ¡Vas a hacerte daño! ¡Decidme! ¡Era tan grande como yo! ¡No, papá! ¡Más grande! La rana tenía razón Max se estaba haciendo daño La espalda estaba estirada, los ojos le salían de las órbitas Y el estómago le dolía de tanto inflarlo Pero no se rendía Tenía que demostrar que él era el más grande Cogió una gran bocanada de aire Y se infló un poco más Era demasiado tarde. A Max le estalló el estómago. Lo había inflado más de lo que resistía su cuerpo. Sus hijos no paraban de llorar. Todos estaban muy tristes. Max, amigo mío, ojalá nos hubieras escuchado. Todos somos grandes a nuestra manera. Nunca intentéis convertiros en otra persona.